mi dedo que está cubriendo el rebaño y aunque hay sequía mi señor pero la lluvia va a caer yo tengo fe yo confiaré en ti Jesús y puedes ver tan pequeña palma de una mano pero es el tiempo de correr es el tiempo de adorar porque la lluvia va a caer hay una nube Desperté esta mañana y el Espíritu de Dios me habló y me dijo El río de Dios está lleno de agua El río de Dios está lleno de agua Para el que está cansado, para el que está enfermo Para que le falta visión, para el ciego El río de Dios está lleno de agua Lleno, lleno, lleno de agua Y en él voy a recibir todo lo que necesito El río está fluyendo está fluyendo y nosotros nos conectamos en su presencia cuando nos conectamos al río de Dios nuestro corazón cambia entra en ese lugar por medio de la fe entra nada empápate de su presencia porque ese día es un día nuevo el río de Dios va a fluir va a entrar y va a llevar agua en todos los lugares